Madrid, Ador. Madrid, d o r Un mundo de servicios de lujo incluidos, peques gratis. La mejor ciudad en el coronavirus. Animación, tratamientos, barra libre en b u f e t s e n e l f i n d e s e m a n a aquí, emborracharse y todo, pero eso no lo h a c e n h o ya. Reserva ya. Como yo me lío desde las 2 de la tarde, a las 11 voy ciego de copa. Madrid está muy bien. 8 parques y más de 100 establecimientos. El COVID, si lo tenemos que pillar, lo vamos a pillar igual. Madrid, Ador, ciudad de vacaciones, dígame. The world! <laughs>